saludos, son las nueve en punto de la mañana, tenemos 11 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de hoy lunes 28 de diciembre. Iniciamos la última semana de este 2020, año fatídico por la pandemia, pero entre tanto dolor y sufrimiento se ha abierto ese periodo de esperanza con el inicio de la vacunación ayer domingo en las residencias de mayores del país y de la Comunidad Valenciana. Es lo que aseguró la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en el primer día de vacunación. Hoy continuará el proceso con la llegada a nuestra provincia de 10.000 dosis más. Se espera que a mediados de enero hayan vacunado a la totalidad de los residentes en geriátricos valencianos. Tras los eh, centros sanitarios se administrará también la dosis al personal sanitario tras... ...decimos, tras vacunar a los residentes en los geriátricos ...se van a administrar las dosis... ...pues también al personal sociosanitario... ...después al sanitario que está en primera línea... ...y así sucesivamente a los grandes dependientes... ...con el fin de poder llegar con éxito al final de esta vacunación, la más importante de los últimos tiempos, y por ello hay partidos políticos que exigen como ciudadanos a la Consellería, al Consejo, mayor transparencia e información sobre cómo se va a desarrollar este proceso de vacunación. Además, se reclaman más recursos para dotar a los centros de salud del personal y medios para que la campaña se pueda realizar con éxito. también han reclamado la implicación de los ayuntamientos y diputaciones en este proceso con la cesión de espacios públicos para la vacunación y conseguir inmunizar cuanto antes a la población para recobrar la normalidad. Con la vacuna se ha puesto de manifiesto la necesidad de apostar por la ciencia y la investigación para salir de situaciones ...tan difíciles como la que estamos sufriendo... ...y a pesar de este periodo de esperanza... ...de momento la evolución de la pandemia en Elche... ...sigue siendo preocupante... ...por ello... ...el alcalde Carlos González... ...en el mensaje navideño de este año... ...que lanzó ayer domingo... ...nos recuerda... ...que no debemos bajar la guardia... ...y que debemos seguir cumpliendo... ...todas las medidas de seguridad... ...si queremos evitar... ...una tercera ola... ...tras eh, las vacaciones de Navidad... ...porque los datos no eran buenos la pasada semana y, a falta de que la consellería los actualice, mucho tememos que será difícil bajar esa tasa de incidencia durante estas fiestas. Escuchamos al alcalde en su mensaje navideño de este año. Estamos en plena Navidad y quiero expresaros mis mejores deseos y una cariñosa felicitación para estos días de familia y amistad. Vivimos unas Navidades diferentes como hemos vivido un año también distinto un 2020 marcado por esta terrible pandemia que ha golpeado duro nuestros afectos, nuestra salud y la economía. Por ello quiero tener un recuerdo especial para todas las familias que han perdido algún ser querido, para todos los que han padecido la enfermedad y también para quienes han sufrido las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria. Tenéis el cariño, el apoyo y la consideración de toda la ciudad. También quiero tener palabras de gratitud y de reconocimiento para tantas mujeres y hombres que han estado al pie del cañón en los momentos duros. Para todos los que habéis sido esenciales, en especial para los profesionales de la sanidad que os habéis entregado plenamente a la valiosa tarea de cuidar de nosotros, de nuestra salud. Precisamente por todo lo que hemos vivido en estos meses, os tengo que pedir que os cuidéis, que extrememos la precaución estos días para no lamentarnos en las semanas venideras. Deseo intensamente que 2021 sea un año de esperanza que nos lleve de vuelta a la normalidad, de la mano de la vacuna, de los avances científicos y de nuestra propia responsabilidad individual que nos abra la puerta a ir dejando atrás las limitaciones y a afrontar con determinación los retos colectivos a los que nos vamos a enfrentar. Un año en el que podamos volver a trabajar en los proyectos de modernización y mejora de nuestros barrios y pedanías y que permita que juntos llevemos a cabo la necesaria reconstrucción social y económica y de ese modo recuperar el empleo, particularmente entre los jóvenes. Deseo que en 2021 la suma de todos nuestros esfuerzos sea el camino para volver a avanzar en bienestar, prosperidad y calidad de vida para la mayoría. Confío plenamente en el futuro de nuestra ciudad. Estoy convencido de que el esfuerzo colectivo, la determinación y la capacidad de superación que nos caracterizan nos llevará a conseguir todas las metas que nos propongamos para 2021. Pero ante todo, hoy quiero trasladaros una cálida y muy afectuosa felicitación. Deseo que paséis unas fiestas entrañables. Que 2021 sea un buen año para todos los ilcitanos. Un año próspero para Elche. Que sea un año feliz. Bones festes, bon Nadal. 101.4, Elche Radio Marca.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 En aquestes festes realitza les teues compres nadalenques en el comers de tota la vida, en les tendes del teu barrio pedania. els menjars, pel·sdies de festa o els regals a els que vols sorprendre. Aquí estimes o tens tot així. si. compres al comers local Delts, ajudes a la nostra economia, ajudes a que aquestes festes les pugen gaudir tots. Ajuntament dels, Regidoria de comers. La glorieta ...con Rosmar y Alonso... ...y hoy 28 de diciembre... ...a las 8 de esta mañana... ...han repicado las campanas de Santa María... ...y se han lanzado cohetes... ...para recordarnos... ...la celebración de la Avenida de la Virgen... ...las fiestas populares de invierno... ...tan relacionadas y vinculadas con el Misteri... ...el pasado año durante la madrugada... ...miles de ilícitanos asistieron a la playa del Tamariz... ...para esa representación del hallazgo del Arca de la Virgen... ...que llegó por mar con la imagen de la patrona... ...y la partitura del Misteri... ...una leyenda ya arraigada en el pueblo ilicitano ...que durante más de un siglo se representa y celebra en Elche... ...con la tradicional romería, procesión o carrera de cantó... ...Tele-Elche desde primera hora de esta mañana... ...ha emitido su programación especial... ...recordando las fiestas del pasado año... ...y seguirá haciéndolo a lo largo de este día... ...con la carrera de cantó a partir de las dos y media de la tarde... ...ya saben que se han suspendido todas las fiestas... ...todos los actos, pero Tele-Elche... ...vuelve a ocupar ese hueco con su programación dedicada... ...a la avenida de la Virgen... ...de ello les hablaremos hoy en nuestra ronda de noticias... ...al igual que de las heladas... ...las primeras que ha sufrido el Camp de Elche ...por esa bajada de las temperaturas... ...que ha afectado a cultivos de invierno como la alcachofa... ...en unos minutos vamos a entrevistar al responsable de la Unión... ...de Yaurador Santiago Pascual... ...le preguntaremos por las heladas pero también... ...por la firma del convenio de colaboración... ...que realizó la pasada semana en el Ayuntamiento... ...además conoceremos a la nueva presidenta... ...de la plataforma Elche Piensa... ...y acabaremos hablando de la historia del Casino de Elche... ...una sociedad cultural con siglo y medio de historia... ...que cerrará sus puertas en enero... ...al quedarse sin sede y sin socios... ...y por ser lunes recordarles... ...que tendremos tertulia deportiva a las 10 de la mañana... A grandes rasgos, este es el contenido del programa que comienza, como siempre, con la música navideña, con una de las canciones que más suena en esta época, pero ya desde hace años. Just one thing I, need. I don't care about the presents the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true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 ...con Rosemary Alonso... ...un minuto para las 9 y cuarto de la mañana... ...y antes de la primera de las entrevistas... ...antes de hablar del Camp de Elche... ...vamos con más música porque... ...es genial, es una joya... ...lo que ha grabado el Orceón Crevillentino... ...el Orceón que está muy cerca de Elche... ...de Crevillenta hace escasas semanas... ...este mes ha rendido homenaje... ...a uno de los grandes maestros de la música... Beethoven, en su 250 aniversario... ...realizando este canto a la esperanza... ...y al deseo de vivir... ...para despedir este año tan malo... ...disfruten con esta música... Trying oh, yeah. to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 Reservas al 966-670-430. Celebra la gran cena de fin de año en Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández Ocho, Elche. Si aquí es Nadal, vols para una vana taula, Mercat Delch. Mercat Plaza Barcelona, Mercat Plaza Madrid, Mercat de San Josep, Mercat Central Delch. ...trobaràs els millors preus, productes i la millor atenció. I amb totes les mesures perquè la teua compra siga segura. Mercats d'Elx. Bon Nadal, Feliç Compra. Regidoria de Mercats, Ajuntament d'Elx.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 Adelántate a la subida del impuesto de matriculación en Nissan Grupo Marcos y aprovecha hasta el 30 de diciembre las ofertas de fin de año con la Submanía en tu nuevo Nissan Juke, Cascade o X-Trail. Unidades limitadas en stock. Solicita tu oferta en nissangrupomarcos.com La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y seguimos escuchando, escuchando más eh, música en esta ocasión, después de ese concierto virtual del Orfeón eh, Crevillentino dedicado a Beethoven en su 250 aniversario. Vamos con otro villancico que se convirtió en una de las primeras también canciones protesta. Estamos hablando de John Lennon y Yoko Ono, el Happy Christmas. So this is Christmas. And what have you done? Another year over And you won't just be gone. And so this is Con este villancico, hermoso villancico, John Lennon felicitó en 1971 la Navidad a su país y también pidió a Richard Nixon que parase la Guerra de Vietnam, que acabó cuatro años después. La Glorieta, con Rosemary Alonso. 101.4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 Para adquirir tu coche, aprovecha el remate final de Citroën Grupo Marcos y adelántate al 2021, solo hasta fin de mes. No digas que no te avisamos. Pide tu cita previa en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar.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 .com. Es dat que els pròxims dies 24 i 31 de desembre a de nit, nit de Nadal i nit de Cap d'any, no hi haurà servei de recollida de fem. No s'han de borses de, residus dies. Moment de gaudir el Nadal junts, però respectant sempre les mesures i seguretat per evitar contagis. te ajuda Elge neta. Elge més net És un missatge de Ajuntament i Urbaser. Queridos Reyes majos, sé que no es por costumbre dar los regalos en enero, pero la glorieta con Rosmar y Alonso. Quedan dos minutos para llegar a las nueve y media de la mañana y comenzamos aquí la primera de las entrevistas y lo hacemos con el secretario de la Unión de Llauradors y Ramaders de Elche, Santiago Pascual, a quien saludamos. Muy buenos días, Santiago. Muy buenos días, Rosemary, y, antes, y a toda la audiencia. Antes que nada, es importante, nos preocupa la información que nos ha dado Vicente Bordonado, nuestro hombre del tiempo, y es que hemos tenido heladas durante este pasado fin de semana que han pues, tenido consecuencias negativas en algunos de los cultivos. ¿Cuáles han sido los efectos de estas heladas, Santiago? Bueno, en principio, bueno, en principio felicitar a Vicente Bordonado porque... Es toda una institución a nivel meteorológico en el Cambridge y espero, espero que su repercusión eh, profesional llegue mucho más lejos. Y, y la verdad es que para nosotros es todo un orgullo tenerle siempre a disposición y siempre con su generosidad. ¿no? Bueno, eh, sabemos que las aisladas de este pasado fin de semana pues, han afectado, gracias a Dios, a pocos cultivos, a no muchos, y, y también, gracias a Dios, no de manera muy grave, ¿Vale? para lo que en otras ocasiones hemos estado acostumbrados en el Camp Delch, donde bueno, pues se han dado inversiones térmicas que han causado daños en, en los cultivos principales de estos momentos, habas, alcachofas, algunos tomates, coliflores, brócolis, en fin, eh, hay, much sí. hay muchos cultivos que tenemos en, en el Camp Delch y, y precisamente, pues, eh, ...ha habido ocasiones en las que ha causado muchos daños las heladas... ...sin embargo, en, esta, en este primer episodio de heladas... ...pues eh, la gravedad no ha sido de muchísima mm -hmm. importancia... Eh, claro. De todas formas, siempre las heladas son un aviso. Porque, eh, claro, es, es una alerta uh -huh. para que los agricultores estemos pendientes claro. en, la fe, en la fecha concreta uh -huh. para contratar nuestras pólizas claro. de seguro. Eso es lo que le iba a decir. Eh, va a ser un primer episodio y ya nos dirá Abordonado si habrá más, pero eh, has comentado, Santiago, que estáis acostumbrados a este tipo de heladas. Eso significa que eh, hay un alto nivel de... ...de agricultores que han asegurado sus cosechas... ...que aseguran año tras año sus cosechas? Por desgracia tengo que decir que no son una gran mayoría... ...al contrario, por términos medios son entre el 40 y el 50%... ...de agricultores los que contratan sus pólizas de seguro... ...y hay cultivos en los que este porcentaje baja... ...preocupantemente a un 5 o un 10%... Y, sin embargo, hay otros cultivos, como el de la uva de mesa, donde el nivel de, de, asegura, de aseguramiento está alrededor del 75 al 80% de la superficie. Nosotros opinamos, opinamos que eh, lo que no puede ser es que a los agricultores se les cobre una tasa por 100, siempre se establece el coste del seguro, en un porcentaje por 100 euros o por 100 unidades de valor de la cosecha, Mientras que cualquier seguro, cualquier seguro de los que estamos acostumbrados a contratar sea eh, de una vivienda, sea de un almacén, sea de una, cualquier responsabilidad industrial o comercial, se establecen los costes por mil. Es decir, se establece una tasa por mil unidades de valor o de, o de, o de producción. Entonces, esto es una discriminación tremenda. A cambio, el ministerio todos los años nos da unas subvenciones importantes que alcanzan a un 30 o un 35% del coste del seguro. Sí, vale, es cierto que nos dan esa subvención. Pero yo preferiría, yo preferiría que el gobierno estableciera la obligatoriedad de contratar las pólizas de seguros en todos y cada uno de los cultivos de este país a cambio de que incluso no hubieran subvenciones. ¿Por qué? pues porque el coste del seguro bajaría tanto que sería mucho más fácil que los agricultores contrataran sus seguros. Pues hemos hablado de cómo es la situación de los seguros y como estamos terminando el año 2020, eh, es un año de pandemia, ustedes firmaron ese convenio de colaboración con el Ayuntamiento precisamente en los últimos días de, de este año, porque no ha habido tiempo para haber firmado ese convenio de colaboración antes. Por eso eh, es tiempo de hacer balances y a mí me gustaría, como responsable de la Unión de Llauradores, que nos dijera, sí. 2020, ¿qué ha sido para el Camp Delch? Pues para el Camp Delch, el 2020 ha sido uno de, uno de los peores años que se pueda recordar, eh, claro, por una desgracia extraordinaria y brutal, ¿no? Entonces, para los agricultores ha supuesto un mayor coste a la hora de producir o a la hora de recolectar o a la hora de, de envasar y poner en, en comercialización. Ha supuesto también un superior coste por los medios de producción. Y luego, resulta que tuvimos un espejismo, Rosmary, porque a principios de la pandemia, como la, la actividad agrícola fue una actividad sustancial preferente, Entonces, el Gobierno respetó que los agricultores pudieran seguir produciendo alimentos para abastecer los mercados. Y la población eh, tuvo ese, ese especial reflejo en los precios de las producciones agrícolas, que, bueno, nos hizo pensar que la campaña se iba a mantener en una línea similar. Luego resulta que llegamos al verano, cuando se levantó, digamos, eh, en parte todas las restricciones y empezamos ya a respirar con más tranquilidad, inmediatamente los precios para los productos del campo se volvieron a bajar. Y entonces, claro, ¿esto qué, qué nos lleva a pensar? Pues nos lleva a pensar que, que, le, que el, ese espejismo que tuvimos en los, cuatro primeros meses, en, los, en los cuatro primeros meses de este año pues fue un, una especie de, de ilusión pequeña que a los agricultores les vino bien, pero que no, fa, no, no facilitó nada la reivindicación que tenemos de que a los agricultores se les respete un precio razonable por sus cosechas. En esta, ahora mismo con los cítricos rosmari tenemos una cierta ventaja, porque los, los consumidores están comiendo bien la naranja, la mandarina, el limón y el pomelo, porque tienen una cantidad de, importante de vitamina C. Pero claro, estamos en los cítricos, el resto de frutas y hortalizas, pues eh, en fin, No, no, no se refleja. Un peor año porque acaba con los precios eh, por los suelos, eh, aunque comenzó bien, pero eh, ustedes han tenido agua en 2020. ¿No pueden quejarse? Bueno, eh, si sí es cierto, Rosmari, hemos tenido agua a costa de no regar todas las hectáreas que el Camp podría tener en producción de manera tradicional. Quiere decir con esto que no es que queramos regar tierras nuevas que fueran de secano y se transformen en regadío lo que digo es que eh, hemos tenido agua porque los agricultores estamos regando una tercera parte de la superficie que tenemos en cultivo desde hace mm, siglos entonces eh, realmente pues sí es cierto que hemos podido regar pero con esa limitación yo lo que creo es que para 2021 le vamos a pedir todos a su majestad de los reyes magos que a ver si entra un poquito el sentido común en el gobierno castellano manchego para que no lleve al juzgado todas las acciones del gobierno que facilitan el agua, el trasvase para nuestras tierras. Porque no tiene sentido. Ya, ya, ya deberían darse cuenta de que tenemos que convivir eh, el trasvase con las fuentes tradicionales con un ahorro de agua extraordinario que estamos llevando los agricultores ilicitanos y, y levantinos de manera excelente, extraordinaria. Y claro, si nosotros hacemos todo ese esfuerzo, ellos deberían tener esa condescendencia que, por otra parte, está aprobada por ley. Y Santiago eh, ha hablado de los precios, hemos hablado del agua, de los seguros y qué hay de las plagas. ¿Cómo seguimos manteniendo las, los cultivos en el Can de Alcha a salvo de las plagas que ya han entrado en la Comunidad Valenciana? Pues vamos a ver, hay una cuestión que es el, lo normal del cultivo es que sí, sí podemos hacer frente a las plagas, pese a que desde la Unión Europea se están limitando permanentemente, o sea, cada año, cada campaña, tenemos menos productos fitosanitarios dispuestos para poderlos utilizar porque muchos de ellos los van prohibiendo por su peligrosidad. Entonces, los agricultores ahí hemos dado el do. O sea, hemos, hemos estado en nuestro lugar y hemos sabido adaptarnos a esas circunstancias para que nuestros cultivos sean cada vez más sanos, más verdes, más saludables y más sostenibles. Eso, por supuesto. Ahora bien, tenemos un riesgo que, es el que creo que tú me estabas preguntando, es el riesgo de unas plagas contra las que no podemos luchar, como es el caso, por ejemplo, del cotonet americano, perdón, el cotonet de Sudáfrica, ¿vale? Para luchar contra este no tenemos herramientas químicas que podamos utilizar y entonces desde el gobierno se está investigando muchísimo a través de los, en nuestro caso, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, para que podamos utilizar el tratamiento biológico ...mediante unos depredadores... ...hay unos insectos... ...que tenemos la gran suerte... ...de que se comen... ...a esas cochinillas... ...que son el cotonet de Sudáfrica... ...pero bueno, todo eso es un proceso... ...que llega en el tiempo... ...lo más importante para esto... ...es evitar el contagio generalizado... ...para eh... esto cuando, cuando ocurre la primera vez... ...se tiene que denunciar inmediatamente... ...para que se puedan actuar las cuestiones... ...de manera fácil y ágil... ...que no nos pase como nos pasó con el Picudo, que unos por otros se lo iban ocultando hasta que aquello nos explotó en la cara. Menos mal, menos mal que, las, que los vaticinios de los terraplanistas, pues la verdad es que no se cumplieron, gracias ah, a Dios. Y bueno, pues, eh, menos mal que no se cumplieron. Seguimos teniendo palmeral. Eh, Santiago, a los Reyes Magos le ha pedido sentido común para que esta guerra del agua termine. Eh, sí. Pero Santa Claus ha venido y vino la pasada semana eh, con ese convenio del Ayuntamiento. Eh, ¿Qué dinero es el que reciben ustedes de, de esta institución pública, de la, del Ayuntamiento de Ilche? ¿Y Nosotros, para qué? Reci Nosotros recibimos, igual que el resto de organizaciones agrarias, eh, 3.500 euros del presupuesto municipal, que destinamos principalmente a la formación e información agraria, es decir, para transmitir de manera ágil a todos los agricultores la información estratégica sobre plagas, sobre daños, sobre eh, seguros, sobre todas aquellas circunstancias, sobre subvenciones, todas aquellas circunstancias que les puedan afectar. Y luego la formación, porque realizamos unos cursos sobre aplicadores de plaguicidas de nivel básico o de renovación del carnet de, de aplicador de plaguicidas, que son absolutamente necesarios para que todo el personal quede cubierto ante las responsabilidades que, bueno, desde la Guardia Civil, la Policía Local o desde la Guardia Autonómica, pues nos exigen a la hora de circular con el trator o de sencillamente realizar un tratamiento, o más sencillo todavía, para poder obtener los productos fitosanitarios para cultivar, para proteger nuestros cultivos. Entonces, todas estas labores son importantes. A lo largo de los años, eh, ese dinero también ha servido para afrontar los costes de la fileta, los costes de participación de nuestra organización en la fileta. Y, bueno, pues en ese sentido, como este año no ha habido fileta, lo que hemos hecho son más cursos de formación. Pues con cursos de formación eh, la fileta no se ha podido celebrar, eh, tampoco eh, ustedes han podido realizar muchas de las actividades porque hemos estado en el estado de alarma, con lo que ese dinero eh, lo van a destinar ustedes a formación, pero 2020 termina y para la Unión de Yaurados del Candelch eh, ha terminado bien, va a terminar bien con la esperanza de que en 2021 eh, haya políticas comerciales que sean más favorables para la exportación de los productos eh, del Candelch o para eh, el incremento del consumo en el mercado local o nacional del Candelch? ¿Cuál, cuál es el deseo que pide usted a, a los Reyes Magos para el 2021? A los Reyes Magos? Bueno, pues eh, el 2020 termina para la Unión muy mal. Y la esperanza, eh, nuestro ruego para los Reyes Magos es que, vengan cargados de ilusión, de fuerza, de alegría y sobre todo de salud, sobre todo de salud. Que, que sean muy pocos o ninguno los agricultores que se vean afectados por el COVID-19 y eh, ellos y sus familiares, lógicamente, y que podamos eh, seguir adelante de una manera digna con nuestros cultivos. A nivel comercial, pues las estrategias se están originando en Bruselas hemos tenido la suerte de que ha habido un cambio en Bruselas, llegó un cambio de gobierno, y la dirección de, de la comisión y de la presidencia y del Parlamento es una orientación verde, una orientación pensando en la agricultura antes que en otras cuestiones, ¿eh? aunque tenemos fallos o tienen fallos cuando negocian con Sudáfrica, cuando negocian con Perú, o cuando negocian con Marruecos, ¿vale? tienen fallos, Pero digamos que para 2021 tenemos la, la, la esperanza de que esos fallos sean los menos posibles. Y hemos descubierto que en Bruselas se ha establecido una estrategia de, eh, de producción verde de cara al 2030, en la que mediante una estrategia que se llama del campo a la mesa, se están aplicando todas las normativas de manera que el agricultor produzca mejor y los consumidores aprendan a valorar los productos de aquí, los nuestros y los de cercanía. Pues muchísimas gracias Santiago Pascual por hacernos esta valoración de 2020 desde la Unión de Yauradors. 101.4 Teleelch Radio Marca ¿Estás pensando en renovar tu sofá?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 formas y diseño, restaurante Martino, talleres Hermanos Bri, restaurante Espacio M2D, Construdepot, restaurante Franja Estadio, Juan Agullo Citroën, Carácter, Box Mecánica Reyes, Ayuntamiento de Elche, Aesec, Vegar, concesionario oficial Mercedes Benz. Mercaria, Mercat Central de Elch, M Solers, El Hogar del Profesional, Grupo A Plus, Paquito Rentacar, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este miércoles a las 9, Elche-Real Madrid en marcador. 101.4, Teleelche Radio Marca. La Glorieta. ...con y Alonso. Nos vamos acercando a las 10 de la mañana... ...son las 9 y 46 minutos... ...tenemos 13 grados de temperatura... ...y ahora cambiamos de tema... ...cambiamos de entrevista también... ...porque vamos a hablar de la plataforma Elche Piensa... ...que lleva años fomentando en Elche... ...el debate público... ...sobre los temas que interesan a la ciudad... ...para buscar... ...el mejor modelo de crecimiento de este municipio... La plataforma acaba de renovar Junta Directiva y en su Asamblea General, por unanimidad, han elegido nuevo presidente. En esta ocasión es una mujer que se pone al frente de esta entidad. Ella es Esther Martínez, queremos conocerla, y pertenece al mundo de la educación. Muy buenos días, Esther. Muy buenos días, Rosmarie. ¿Qué tal? Y, y además, enhorabuena por esa unanimidad que hubo en torno a su única candidatura. ¿Por qué quiso presentarse como presidenta de la plataforma Elche Piensa? Bueno, yo esto era, era ya un, era un reto. De alguna forma se lo debía Elche Piensa. La primera, la primera vez que, que salió el presidente, que durante muchos años ha estado al frente de Elche Piensa, Juan Antonio Marín, eh, hace pues, eh, unos tres años, dos o tres años, que presentó su dimisión por temas personales y ya estuvo, de alguna forma, seduciéndome para que afrontara la presidencia. En aquel momento no me sentía lo suficientemente preparada para representar a un grupo con tantísimo talento y, y, y que requería, bueno, pues una responsabilidad tremenda. Y, bueno, de alguna forma, pues eh, perseguí a Fermín Crespo para que asumiera el reto, ¿no? Y bueno, pues ahora Fermín, que se le ha presentado otro proyecto por delante, muy bonito también, pues fue cuando me dijo, Esther, ahora sí que te toca, sí o sí. Y bueno, y tenía que. Me sentía con esa responsabilidad, ¿no? De tener que asumir este, este nuevo proyecto. ¿Y quiénes son esos talentos que hay dentro de la plataforma Elche Piensa? ¿Quiénes son? ¿A quién dirige? ¿Y, y qué objetivos son o qué retos son los que se plantea como nueva presidenta? Bueno, pues eh, como decía, para mí es una tremenda responsabilidad eh, liderar un grupo de, de personas tan talentosas, ¿no? Y tan reconocidas en la sociedad ilicitana. Eh, tenemos absolutamente de todo. Tenemos periodistas, tenemos profesores de la universidad, tenemos médicos, tenemos abogados, arquitectos especializados en urbanismo, eh, bueno, empresarios, eh, personas eh, que se que, que bueno que, que se dedican a, a la responsabilidad social. Eh, de alguna forma, el turismo, por supuesto, y de alguna forma como que tenemos representadas todas la, las áreas, todos los proyectos que pueden hacer eh, a, a que él se, se posicione en una mejor ciudad y esté mejor posicionada en el mapa. Mi reto como presidenta este, en esta candidatura pues va a ser trabajar, trabajar, trabajar. Eh, al fin y al cabo, somos una asociación que eh, bueno hablamos mucho ¿no? de sobre mejoras pero queremos que esas mejoras, eh, pues se oigan, se escuchen y sobre todo se secunden. Nos da igual que se nos asuma a nosotros de alguna forma el mérito ¿no? de que haya salido de nuestra plataforma, eso nos da absolutamente igual. Lo que queremos es hacer crecer el posicionarla en el mapa, que sea una, socia que sea una, una ciudad más sostenible, eh, más visible, más, eh, con más eh, mejoras sociales y, y en definitiva, una, una ciudad pues aportar nuestro granito de arena desde nuestro conocimiento, desde nuestro talento, para, para, para conseguir un CHE mejor. Al fin y al cabo, ustedes andan detrás de ese plan estratégico de la ciudad. Lo que ustedes hacen es eh, intentar sugerir a quienes gobiernan las estrategias por las que se debe apostar. Los representantes políticos hacen caso de personas como ustedes, agrupadas en, pla en la plataforma Elche Piensa. Yo creo que nuestro mensaje va calando, va calando. O sea, es un mensaje que, bueno, pues a mí sí que me gustaría en esta nueva, en esta nueva era, por así decirlo, me gustaría plantear acuerdos de colaboración, ¿no? Porque en definitiva, de lo que se trata es trabajar, o sea, nosotros queremos trabajar para que se lleve a cabo. No, no, no nos basamos en, en ideas subjetivas, en que digamos, ay, pues esto debería ser así porque nos gusta más o porque nos conviene más. No, no, no. Aquí se trabaja desde el trabajo objetivo, desde, desde bueno, demostraciones, desde desde Datos objetivos, porque realmente quien hablan son expertos, son especialistas en materia. Y cuando se propone un, un plan de medio ambiente, por ejemplo, cuando hablamos del palmeral, hablan expertos. Cuando hablamos de urbanismo, hablan expertos. No hablan, eso no es hablar porque sí, hablar por no callar. Entonces, bueno, pues eh, sí que es verdad que, que bueno, los políticos pues, tienen sus, sus promesas, sus... Sus, eh, sus promesas electorales y, de alguna forma, pues tienen que cumplirlas, ¿no? Entonces, si lo que decimos va de acuerdo con sus promesas electorales, pues nos hacen más caso, pero si no, pues obviamente, bueno, pues nos toca pelearlas un poquito más, ¿no? En definitiva, lo que queremos es trabajar por, por un leche mejor y lo estamos haciendo de una forma completamente altruista porque queremos dejarle A nuestra sociedad, a nuestros hijos, pues un Elche mejor, ¿no? Desde, desde la presión social, ya no tanto desde la política, creo que es un movimiento social que hoy en día eh, cobra muchísima importancia, ¿no? Pues para ello es importantísimo fomentar la participación ciudadana en este ayuntamiento eh, uh -huh. y además se, eh, se abren retos muy importantes, tenemos la aprobación de la ley del Palmeral y ahora el inicio de la redacción de los planes de uso y gestión y los planes especiales del, de los huertos y luego tenemos uh -huh. la revisión del plan general, ¿qué tienen ustedes pensado? ¿Qué actividades son las que tienen? Porque tienen trabajo por delante. Sí, Tenemos mucho trabajo. De hecho, bueno, ahora hemos visto que se había abierto el plazo para presentar las objeciones al, al plan general y bueno, y podremos a trabajar nuestros arquitectos urbanistas para bueno, pues para que aporten desde nuestra asociación, desde nuestra plataforma los datos objetivos que consideramos que son beneficiosos, ¿no? que harían un Elche mejor. Y ahí estaremos. Y a partir de enero nos vamos a poner a, a trabajar. De hecho, una de las cosas que he retomado en, en esta presidencia es algo que Juan Antonio Marín eh, empezó en su legislatura, eh, que fue crear comisiones, de especialistas ¿no? en, en áreas, por ejemplo, yo que sé, área de turismo, área de urbanismo, área de social, ¿no? y trabajar eh, desde esas comisiones con una, un, un líder de, de, de esa comisión que, de alguna forma, coordinara el trabajo y los proyectos para que luego se validaran en, en asambleas nuestras, que estuviéramos todos de acuerdo, primero las trabajaran los especialistas, ...y luego se presentarán a todo el colectivo de, de Elche Piensa... ...pues para ver si podemos eh, mejorar, aportar o, o retocar algo... ...y una vez que ya estén esos proyectos, presentarlos y defenderlos... ...siempre desde datos uh -huh. objetivos... ...porque hay algo que Elche Piensa ha conseguido... ...y de lo que me siento tremendamente orgullosa... ...y fue lo que a mí me enamoró realmente de esta plataforma... ...y es que se ha conseguido algo que no he visto nunca... ...que es aunar el esfuerzo de diversas personas... De, de personas que, que, que son equidistantes incluso. Eh, tenemos incluso eh, expolíticos en nuestra plataforma, pero ahí nadie defiende su color político. Ahí todo el mundo habla desde, desde datos objetivos, aunar el esfuerzo de tantas personas tan diversas y de ideologías incluso a veces equidistantes, pero que trabajan por un bien común, que el denominador común es la ciudad, es el Che. Creo que esto es algo de lo que yo, como miembro de, de esta asociación, siempre me he sentido muy orgullosa y que me encantaría poner en valor. Decir, si nosotros… Se, que, que es posible? que es posible? Que a veces parece imposible que los gobiernos, que los diferentes partidos políticos se pongan de acuerdo. Pues, oiga, nosotros de alguna forma esto lo hemos conseguido. Y, y puedo asegurar que hay, hay ideologías muy, muy, muy, muy pronunciadas pero que se quedan fuera cuando nos ponemos a trabajar y nos ponemos a trabajar desde la objetividad y desde la experiencia. El Chelesune, eh, Hemos dicho que tienen el reto, hasta el 31 de enero hay de plazo para presentar las alegaciones a la, o las sugerencias mejor a la propuesta de revisión del plan general. Supongo que será muy pronto para ver si les ha unido en una idea común de cómo debe crecer el municipio. ¿Es muy pronto para que usted me dé alguna pincelada de, de, de por dónde ¿ustedes van a, eh, van a guiarse o, o por dónde van a apostar ustedes ese modelo de crecimiento de la ciudad? Pues esto, quien mejor lo puede defender son nuestros, eh, nuestros arquitectos, ¿no? Porque en definitiva es algo que siempre hemos pensado, que hemos trabajado y que hemos hablado y que hemos tratado en, en la plataforma, pero aprovecho para, bueno, pues para, para decir que no quiero ser una presidenta que… Eh, de alguna forma acapare absolutamente todo. De hecho, quiero que todos los miembros de nuestro colectivo tengan protagonismo y para eso se van a trabajar las comisiones. Y cuando él se piensa tenga que pronunciarse en cuanto a urbanismo, en cuanto a turismo, en cuanto a sociedad, en cuanto a cualquier tema de relevancia, uh -huh. hablarán los representantes de esas, de esas comisiones uh -huh. porque son realmente los expertos y los que tienen la información de primera mano. Eh, ahora mismo no me puedo aventurar a decir claro. que, eh, en dónde se posiciona el Che Piensa, porque es algo que, que lo estuvimos hablando precisamente hace un par de días en nuestro foro y, y, y nos íbamos a poner a trabajar en ello. No, mm. no puedo a, aventurarme a decir nada porque bueno. esto en cualquier caso le correspondería. ...a los responsables uh -huh. de los Pues esperaremos precisamente... ...a que ustedes tomen esa posi ese posicionamiento... ...con respecto al modelo de ciudad... ...y en cuanto al plan de movilidad urbana... Eh, ...del Ayuntamiento con la implantación... ...de los carriles bici... ...¿también van a trabajar ustedes con, es con ese plan? Trabajaremos todos los temas... Que, ...que sean de interés... ...y que tengamos algo que aportar... ...nuestra plataforma es una plataforma... Eh, ...propositiva reivindicativa y sobre todo independiente. Nosotros no no queremos declararle en ningún momento en la guerra a ningún equipo de gobierno, ni muchísimo menos. Si el equipo de gobierno dice algo de lo que nosotros objetivamente pensamos que es bueno, eh, lo defenderemos y, y no tendremos nada, absolutamente nada que decir. Él se piensa, eh, hablará de sus propios proyectos, eh, como digo siempre desde datos objetivos, pero no con, eh, con, eh, con la intención de declarar guerras ni de decir que cuando se dice blanco nosotros decimos negro. No, no, si es blanco y para nosotros es blanco, lo defenderemos, lo apoyaremos y no tendremos absolutamente nada que decir. Eh, nuestra idea es trabajar en proyectos de forma independiente que reivindicaremos desde nuestro, bueno, con nuestros medios, por supuesto, lo primero que haremos será proponerlos al equipo de gobierno y si no si no los toman y sacan otras cosas bueno, pues mmm, seguiremos defendiéndolos porque pensaremos que es lo mejor para el SEP. Pero no, no vamos a ir con el hacha de guerra, ni muchísimo menos, sino lo que queremos es sumar, lo que queremos es ayudar, no queremos eh, entorpecer ni poner piedras en el camino. Somos uh -huh. una asociación, un colectivo amable, yo creo, eh, constructivo y sobre todo propositivo e independiente. Y hay mucho, muchísimo trabajo por delante. Hay que mucho. reconstruir este municipio después de esta pandemia. 2020, Exacto. el balance que hacen desde la plataforma el piensa, ¿cuál es? Bueno, pues ha sido un año terrible, terriblemente duro, ¿no? Sobre todo a nivel de salud, a nivel de la salud. Bueno, está claro que yo siempre digo que si tengo que pedir siempre algo, pido salud, porque con salud se consigue absolutamente todo. Cuando a uno le falta la salud, le falta, le falta todo. Entonces, bueno, pues ha sido un año que pues por esta, este colapso y por, por todo lo que ha conllevado a nivel sanitario, pues obviamente ha habido una pandemia económica que es mucho más terrible, yo creo. O sea, la pandemia, obviamente por, por todas las muertes que ha habido, eso es lo, lo, lo, lo que más sentimos todos, ¿no? Pero la pandemia económica ha sido devastadora y ha afectado a, a, muchísimos, a muchísimos sectores. Pero bueno, también lo vemos desde un punto de vista que, bueno, todo es según se mire, ¿no? Yo siempre digo que detrás de un problema siempre hay una oportunidad, siempre y cuando tengamos salud. Eso para mí es lo primero, porque sin salud al, al fin y al cabo no se puede hacer nada. Pero creo que es un momento de, de reflexión, es una vuelta a la casilla de salida para replantearnos todo y para ver hacia dónde queremos ir. Y a partir de ahí, trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, porque, como, como, bien de, como bien decías, hay mucho trabajo por delante y nosotros tenemos muchas ganas. Ahora, en enero, nos pondremos las pilas para, para, hacer, para crear nuestras propuestas, nuestros proyectos, en todos los ámbitos, en el, tanto en, en el plano urbanístico, en el plano social, en el plano económico, en todos, porque hay muchas áreas que abordar y, y muchos temas que tratar, y creemos que podemos aportar. Pues muchísimas gracias Esther Martínez, presidenta de la plataforma Elche Piensa, feliz año. Muchísimas gracias a vosotros y gracias a ti Rosmary por bueno por darme, por darme este espacio y darme voz en, en tu programa. Feliz año nuevo y deseo que, que bueno, que este nuevo año tenga cargado de ilusiones, de proyectos, que se secunden. Y, y de un inicio de, de bueno de una nueva época que espero que sea muchísimo más bonita y alentadora. 101.4 Telehealth Radio marca. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños.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 De 6 a 8 de la tarde en el centro de congresos. Magia, música, baile, arte, todo en directo por Teleelch, para que este año podáis verlo con la seguridad de vuestra casa. Gala de Navidad, la fiesta de nuestros mayores. Regidoría de políticas de mayors. Ayuntamiento. De Elch. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Pasan tres minutos de las diez de la mañana, damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de ahora por Teleelche, el programa La Glorieta comenzó a las nueve en punto con ese mensaje navideño del alcalde Carlos González que nos pide que no bajemos la guardia. ...para que la situación no empeore... ...es preocupante el número de contagios... ...que se está registrando... ...y el número de ingresos también... ...que se está contabilizando durante estos días... ...en los dos hospitales de Elche... ...por eso pide prudencia... ...que no se baje la guardia... ...y lo hace en una semana... ...en la que se ha iniciado... ...en medio de tanto dolor y sufrimiento... ...ese proceso de vacunación... ...ayer llegó la vacuna a la Comunidad Valenciana... ...ayer comenzaron a vacunarse... A las primeras personas escogidas, ellos son las, los mayores, nuestros mayores, que están en los geriátricos valencianos. Hoy llegarán, se supone, 10.000 dosis a la provincia de Alicante y comenzará, seguirá, seguirá este proceso de vacunación, uno de los más importantes de los últimos tiempos, por eso algunos partidos políticos ya piden al Gobierno valenciano mayor transparencia, más información de cómo se va a administrar la vacuna. Lo que ha trascendido, lo que nos contó ayer la consellera de Sanidad en la Comunidad Valenciana tras eh, administrar las primeras dosis, es que cuando una vez se hayan vacunado ...los residentes de los geriátricos comenzará luego la vacuna... ...se aplicará al personal sanitario que está en primera línea... ...luchando contra el COVID y continuará también con los grandes dependientes... ...de momento es esto lo que sabemos... ...y que son 10.000 dosis las que estaban previstas que llegasen hoy... ...a la provincia de Alicante... ...no sabemos más... ...pero es evidente que se pide mayor transparencia... ...para que este proceso se pueda llevar con éxito... ...y también reclaman... ...más inversión, más personal... ...sanitario, más personal y medios... ...para los centros de salud... ...para que la vacunación... ...se realice en condiciones... Era la noticia del día, ha sido la noticia del año, el inicio de la vacunación, con ello se abre ese periodo de esperanza, pero evidentemente no hay que bajar la guardia. Comenzábamos con ese mensaje, continuábamos con la música navideña y luego con las entrevistas hemos eh, pues, eh, hablado con el secretario de la Unión de Llaurador, Santiago Pascual, que nos ha hecho balance del año nos ha contado también eh, cuáles han sido las consecuencias de las primeras heladas que se han visto en el Camp del, según la información de Vicente Bordonado. Y hemos, eh, acabamos de concluir con la nueva presidenta de la plataforma Elche Piensa, que lleva ya años esta entidad implantada en Elche con el único objetivo de abrir el foro público de debate, un debate público sobre los temas más importantes de la ciudad con el fin de acertar en las estrategias, en las mejores estrategias para garantizar el crecimiento del municipio. Y ahora vamos a continuar en esta segunda parte hablando de deporte eh, con nuestra ronda de noticias y también terminaremos con la historia de Elche porque vamos a hablar de un capítulo, el de... ...otra sociedad que llevaba más de siglo y medio de existencia... ...pero que ha anunciado su cierre para el mes de enero... ...pero eso será a las diez y media... ...y ahora, antes de la tertulia deportiva... ...vamos con eh, música, con la del maestro Joaquín Sabina. Cuando le dije que la pasión por definición... ...no puede durar como iba yo a saber... Que ella se iba a echar a llorar. No seas absurdo, me regañó, Esa explicación nadie te la pidió, así que guárdatela. Me pone enferma tanta sinceridad. Y así fue como aprendí: que en historias de dos conviene a veces mentir, que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. Yo le quería decir que el azar se parece al deseo Que un beso es solo un asalto y la cama es un ring de boxeo, Que las caricias que mojan la piel y la sangre amotina Se marchitan cuando las toca la sucia rutina Yo le quería decir la verdad por amarga que fuera Contarle que el universo era más ancho que sus caderas Le dibujaba un mundo real, no un color de rosas Pero ella prefería escuchar mentiras piadosas Las caricias que mojan la piel y la sangre amotina, se marchitan cuando las toca la sucia rutina. Y cuando por la quinta cerveza le hablé de esa chica que me hizo perder la cabeza esta vas a callarte de una vez por favor, y así fue como aprendí. Historias de dos conviene a veces mentir que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. Yo le quería decir la verdad, por amargate fuera, contarle que el universo era más ancho que sus caderas, le dibujaba un mundo real, no uno color de rosas.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 Pasan 11 minutos de las 10 de la mañana y ya tenemos, como hemos anunciado, la tertulia. En esta ocasión, poca tertulia hay porque nuestro compañero Paco Gómez se nos ha ido de vacaciones, pero queda José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Ross. Eh, fue un desastre el partido. Vamos a, re, a remontarnos a la pasada semana. El martes jugó el Elche en casa contra el Osasuna. Era una, un partido importante, lo decía Paco Gómez. Era muy importante haberse quedado con esos tres puntos para poder salir de la zona de descenso. No pudo ganar el Elche, empató, menos mal. Sí. ¿Pero sigue en la zona en números rojos? Hombre, de momento, a ver... La jornada, hay que entenderlo le salió bien al Leche desde el punto de vista en el que sumó un puntito, es verdad que ya encadena ocho partidos consecutivos sin ganar y que el de la semana pasada estaba marcado en rojo en el calendario como uno de los partidos importantes de la temporada ante un rival directo, eh, jugando además en el Martínez Valero, era un encuentro para haber dado un paso al frente y haber sacado los tres puntos, lo que pasa que al final, eh, si vemos el vaso medio lleno, es un puntito más que suma el equipo, eh, llegaba esa jornada ...ha empatado a puntos con la zona de descenso... ...la zona roja de la tabla... ...y ha terminado la jornada con un puntito más... ...es decir, ahora tiene ese pequeño colchón... ...de un punto sobre la, la zona de descenso... ...y al final el punto pues... Eh, ...a todos nos supo bastante bien... ...sobre todo por los derroteros... Eh, ...por los que transcurrió... ...un partido en el que el Elche... ...no jugó nada bien... ...sobre todo la primera parte fue un auténtico desastre... ...en esos primeros 45 minutos... Eh, ...Osasuna se adelantó rápidamente en el marcador... ...en el minuto 10 de, de partido... ...aprovechando un error... Eh, en ...cadena en defensa de la zaga franjiverde ⁇ eh, el técnico Jorge Almirón que eh, en este partido no pudo sentarse en el banquillo franjiverde porque recordemos que el pasado lunes dio positivo en eh, coronavirus, eh, optó por una alineación bastante ofensiva, eh, pero a la misma vez eh, introdujo bajo nuestro punto de vista eh, pues eh, desorden ¿no? en ese once titular porque vimos a muchos futbolistas eh, fuera de posición, eh, utilizó a dos jugadores de banda como son eh, Fidel Chávez y Tete eh, en la zona del medio campo, por dentro eh, se veía un equipo bastante desorganizado y eso lo aprovechó Sasuna, que recordemos eh, que es un rival directo en la lucha por el descenso, que tampoco llegaba en una buena racha este partido, después de haber eh, encadenado cuatro jornadas consecutivas eh, con derrota y como digo, esa primera parte pues, fue un auténtico desastre. Eh, Sasuna que es un equipo de tu liga generó muchísimas ocasiones claras la verdad es que el conjunto rojillo perdonó al Elche, Roberto Torres, que es su capitán... ...un futbolista con mucha calidad... Eh, ...desperdició oportunidades... Eh, ...pues eh, inverosímiles, ¿no?... ...y al descanso sí que es cierto... ...que el técnico, en manos de su segundo... ...de Jesús Muñoz... Eh, ...decidió mover el banquillo... ...metió al descanso a un triple cambio... ...a Josema en defensa... ...y después a Nino y a Víctor... ...en la zona de ataque... ...y la verdad es que esos primeros 15 minutos... ...de la segunda mitad... ...el Elche dio un paso al frente... ...y mejoró muchísimo su imagen, ¿no?... ...en la primera parte habíamos visto... ...que era un equipo... Eh, ...planos, sin ideas, prácticamente sin pasar... ...del centro del campo y concediendo mucho atrás... ...y en la segunda parte es verdad que esa debilidad... Eh, ...defensiva eh, se mantuvo pero el Elche ofreció mucho mejor fútbol, sobre todo gracias a Víctor y a Nino. El empate llegó muy rápido, prácticamente en el primer minuto de los segundos 45 minutos, un gol de Fidel que ya lleva esta temporada 3, ha empatado al delantero argentino Lucas Boye eh, como máximo goleador del Elche este curso y eso sí, o sea, es una que volvió a aprovechar la, la debilidad defensiva para volver a ponerse por delante en el, en el marcador. El cuadro rojillo la verdad es que tenía una auténtica autopista por eh, su banda derecha, ...es decir, la banda izquierda del, del, de la defensa frangiverde... ...porque ahí Sánchez Miño eh, no estuvo para nada acertado... ...se le vio muy descolocado, eh, estuvo muy mal defensivamente... ...Dani Calvo, que era el central que le acompañaba en ese, en ese costado izquierdo... ...tampoco pudo eh, tapar los agujeros que dejaba el lateral zurdo argentino... ...y fue un desastre, y al final cuando todo parecía perdido... Ross en el minuto 76 de partido saltó al terreno de juego el delantero... Guido Carrillo, prácticamente inédito esta temporada, está eh, llamado a ser un futbolista importante, este curso en el Elche Club de Fútbol eh, lo que pasa que apenas ha podido participar por unas molestias físicas en, en la rodilla, saltó en el minuto 76 y prácticamente en el primer balón que tocó, en el 78 eh, fue para adentro, ¿no? consiguió el empate con un buen remate desde dentro del área en un error defensivo de Osasuna y así salvó el Elche un punto, al final empate a dos que, que deja buen sabor de gol de Boca. ...incluso Pere Milla pudo hacer el tercero... ...en un remate que se marchó rozando el palo... Eh, pero está claro que, que las sensaciones Sobre todo en las primeras 45 minutos No fueron nada buenas Pues eh, es importante Por la crónica que has dado de este partido eh, Almirón, Aunque esté, eh, haya dado positivo que Por cierto, ¿cómo está? Eh, lo, nosotros lo que sabemos La semana pasada le preguntábamos al presidente A Joaquín Buitrago en a todo gol Y el técnico está bien Es asintomático, se encuentra confinado en casa Para este lunes se le va a realizar Una nueva prueba PCR las habituales eh, 48 horas antes de cada partido porque ahora hablaremos pero recordemos que el vale. próximo miércoles se le a jugar el juega al último encuentro del año y hay que recordar que aunque de negativo como no han pasado uh -huh. todavía esos 10 días eh, no va a poder no, sentarse pues, en el banquillo de todas formas si está asintomático tiene capacidad para trabajar desde, mm. desde casa el 11 titular eh, sí, de, sí. del partido que, que va a disputar este miércoles Pero, eh, ¿qué, ¿qué ha podido aprender Almirón de, de lo ocurrido en, contra el Osasuna? Porque acabas de decir que falló la defensa, cuando era todo lo contrario, cuando sí. eh, Almirón presentaba un equipo con, con, sólido en la defensa y, y muy pobre en, en ofensivo, sí. en el ataque. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué equipo es el que vimos entonces? Pobre en defensa y fuerte... En ataque y sigue sí. brillando eh, la genialidad o el talento en mitad de campo. Yo creo que hay, se, del partido del otro día se deben aprender muchas cosas. Lo primero... ...que cada jugador debería ir en su posición... ...porque como te he comentado... Ross utilizó a dos futbolistas de banda por dentro... ...como mediocentro organizadores... ...estamos viendo que es un recurso... ...que en las últimas semanas, en los últimos partidos... Eh, ...Almirón lo ha utilizado mucho... ...sobre todo eh, en un futbolista como Fidel Chávez... ...que es un, un jugador que tiene muchísima calidad... ...que conduce muy bien la pelota... ...que es muy difícil quitársela... ...pero eh, no es lo mismo hacer esas acciones en la banda... ...que si la pierdes pues eh, entre comillas... ...tampoco pasa nada, que hacerlo... ...en el centro del campo... ...Fidel lo está haciendo bien esta temporada... ...pero esa no es su posición natural... ...entonces... ...yo creo que lo primero que... ...tiene que haber aprendido ya Almirón... ...es a poner a cada futbolista en su sitio... ...sobre todo porque Fidel... ...en la segunda parte contra Osasuna... ...cuando lo puso en su sitio... ...que es en la banda zurda... ...participó en los dos goles... ...y tuvo muy buenos minutos... ...hizo el empate... ...y además puso el centro... ...en el empate de Guido Carrillo... ...en el 2-2... ...después aprender también que hombres como Sánchez Miño, que es un jugador de su máxima confianza, vino en el pasado mercado estival eh, a petición eh, suya, lleva ya varias eh, oportunidades, lo vimos en la segunda parte contra el Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano, donde, por cierto, también eh, falló en el segundo gol del conjunto colchonero, donde Luis Suárez le gana muy bien la espalda. Sánchez Miño ahora mismo no está para jugar en el Elche Club de Fútbol. Y lo explicamos, no sabemos si es ...por una cuestión física, porque el jugador no llega... ...en el partido pasado lo vimos... Eh, ...que se marchaba muchas veces al ataque y después eh, no replegaba... ...por lo tanto dejaba un hueco muy, muy peligroso... ...y muy aprovechable para, para los ataques de Osasuna... ...y como te he dicho Ross esa banda fue un auténtico coladero... ...por ahí vino pues, la mayor parte del peligro de, de Osasuna... ...aunque... No fue el único, ¿no? fue un fallo también, eh, al final es fallo de todo el equipo, pero sobre todo esa banda zurda, eh, pues se notaba que, que había muchísimas carencias, por lo tanto Sánchez Miño es un jugador eh, que no está para jugar y por lo que le hemos visto... Eh, eh, pues, o mucho mejora la cosa, o, o va a ser complicado que, que continúe en el hecho, porque le hemos visto un, un nivel muy, muy paupérrimo. Yeah. Y después, otra lección que debería haber aprendido el técnico es que hace falta en el centro del campo un futbolista. Eh, de perfil organizativo. Eh, organizador. En este caso, pues como te he dicho, en la segunda parte el equipo mejoró mucho con la entrada de Víctor y también de Nino. Yo creo que son dos jugadores que venimos comentando eh, pues a lo largo de estos últimos meses aquí en las tertulias. Eh, son jugadores muy aprovechables y sin embargo están contando con muy poquita participación. Yo creo que todo eso es lo que tiene que, que aprender el técnico y vamos a ver qué, qué hace respecto también al esquema, ¿no? porque empezó la temporada por las circunstancias de la plantilla y demás jugando con cinco defensas y lo cierto es que desde que cambió al esquema de cuatro eh, de cuatro atrás eh, bueno, se hizo algún buen partido defensivamente, como por ejemplo en la cerámica contra el Villarreal eh, pero da la sensación de que se ha dado un paso atrás y que el equipo en las últimas semanas está concediendo demasiadas ocasiones Pues a ver cómo vamos a terminar el año, porque mm. lo hemos dicho al principio, en qué lugar se encuentra ya el Elche con respecto a sus rivales Sí, bueno, el Elche de momento, podemos decir que está bien, está ya en su hábitat natural porque hay que recordar que a principio de temporada empezó tan bien que se metió en, sí. en la mitad de la tabla, pero esa no es la realidad del Elche, ¿no? La realidad del Elche es estar ahí metido ahí abajo en la tabla hasta ahora mismo decimosexto con eh, 15 puntos en su casillero por lo tanto tiene un puntito más que el Valladolid, que es el equipo que marca la zona de descenso. Además por detrás también tiene al Eibar, otro rival directo, empatado a 15 puntos y vamos a ver, el objetivo ahora de cara a este último partido del año es intentar dar la sorpresa contra el vigente campeón todo un Real Madrid que empezó la temporada pues eh, bastante irregular pero que sin embargo en las últimas jornadas ha encadenado ya eh, cinco victorias en Liga y está atravesando ahora mismo pues el mejor eh, momento de la temporada el objetivo no va a ser fácil pero bueno, el equipo de Almirón tiene claro que lo principal es competir y, y ver si se puede rascar algo de, del último partido del año va a ser una semana muy exigente además Ross, porque tenemos eh, dos encuentros jugará el miércoles a partir de las 9 en el Martínez Valero contra el Real Madrid, último partido del 2020 y ya el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde jugará en San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao, así que esto no para, Ross, uh -huh. y, y bueno, al final el Elche pues está donde, donde tiene que estar, ¿no? que es en la parte baja de la tabla Pues no, no para el Elche es importante todos los encuentros ¿Hay declaraciones? Eh, José Antonio ¿cuentas con declaraciones para el programa de hoy? Uh -huh. ¿Qué tienes? Pues eh, ayer habló en un flash eh, que son pues, pequeñas pildoritas, eh, por decirlo así, que manda el club. Eh, habló Lucas Boyé que está siendo pues, uno de los futbolistas más de destacados esta temporada en el Elche Club de Fútbol, uno de los fichajes eh, que más y mejor rendimiento están dando en este primer tramo de temporada, decía Lucas Bollé eso ¿no? que, que lo principal es competir, que el equipo ilicitano está demostrando que puede hacerlo en estos últimos encuentros, a pesar de que no consigue la victoria, pero que están obligados ...llegados a ofrecer eh, todavía más si cabe... ...un rendimiento mejor porque no les está dando para, para sumar de 3 en 3 y, y las victorias en Primera División pues son eh, pasos de gigante de cara a la permanencia. Entonces, escucharemos a Lucas Bolle y ahora a las doce y media también tenemos una rueda de prensa vía telemática con, con uno de los jugadores más experimentados de la plantilla, como es Antonio Barragán, que acumula muchos años en Primera División y que nos dará también pues, su punto de vista de cara al importante partido contra todo un Real Madrid. Pues hay trabajo por delante, José Antonio, eh, así vamos a terminar el año como lo empezamos trabajando. Así es, Ron, no, pa no paramos. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por esta crónica deportiva, la que nos has ofrecido aquí en los estudios de Teleelche Radio Marca. Perfecto, Ron, muchísimas gracias. Y toda la suerte del mundo para el Elche, porque la va a necesitar si quiere salir de, de esos puestos, de los últimos puestos de la tabla de primera división, de la zona de descenso, para que se aleje, así que suerte para el equipo blanco y verde. Y nosotros vamos a continuar esta ronda de noticias en unos minutos con la información, con el repaso a la actualidad local. Radio Marca. Estas navidades consigue regalos increíbles gracias a Teleelch y el corte inglés.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 Eh, cambiamos el orden y vamos con el tiempo porque es importante, nos deja también eh, información en la eh, previsión meteorológica, sobre todo de este fin de semana que han llegado las primeras heladas al Camp Delch. De nos lo va a contar nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del camp Delch. De Mal buen día. Últimos días del año marcados por el frío y el viento en la ciudad. Hemos alcanzado concretamente en la estación meteorológica de Telaels una mínima que ha rondado los 6 grados, temperaturas no tan bajas como las de ayer en el sur del Camdeix, valores positivos en torno a un grado. La jornada de hoy va a estar marcada por el paso de un sistema frontal de origen atlántico, desgastado, anexado a la borrasca vela. A lo largo de la mañana y durante las horas centrales del día nos va a dejar intervalos de nubosidad. ...esperamos precipitaciones débiles... ...pero en puntos del interior norte de la provincia de Alicante... ...el protagonista de la jornada de hoy será el viento de poniente... ...rachas que por la tarde podrían alcanzar los 50 km por hora... ...a medida que avance la tarde tendencia a cielos poco nubosos o despejados... ...hoy alcanzaremos temperaturas que en buena parte del territorio... ...van a rondar los 15-16 grados... ...mañana martes, predominio de cielos despejados... ...el protagonista, el viento de noroeste... ...con rachas de hasta 60 km por hora viento que va a seguir aumentando la sensación térmica de frío temperaturas para mañana en torno a los 14 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 6 grados el miércoles veremos algún intervalo puntual de nubosidad sobre todo de tipo alto y de cara al jueves último día del año ambiente soleado temperaturas en torno a los 14 grados el viento irá menos Los primeros días del 2021 seguirán estando marcados por el frío y el viento con paso de nubosidad y temperaturas en torno a los 12 grados. ¡Hasta luego! Hasta luego, Vicente. Gracias por la información meteorológica y ahora vamos con el repaso de la actualidad local porque ya está con nosotros Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días y feliz día de canto. Sí, efectivamente, hoy, 28 de diciembre, aquí en Elche no estamos mirando tanto la vacuna porque aún no sabemos cuándo llegarán esas dosis a los geriátricos y licitanos, supongo que en cuestión de horas o de días. Pues parece eh... ser que va a ser más de días que de horas porque el gobierno ha confirmado, la Unión Europea ha confirmado que la farmacéutica Pfizer ha tenido un problema de distribución, que ayer no pudieron salir las dosis que estaban previstas desde Bélgica por un problema de distribución, no de vacuna, sino un problema logístico según han comunicado, así que no han llegado las vacunas suficientes a los países europeos, eh, no llegaron anoche las vacunas suficientes, así que esta mañana pues no han llegado las dosis suficientes a las comunidades autónomas y por tanto pues a los geriátricos sí que sabemos que la comunidad valenciana ayer administró unas 700 dosis a los primeros geriátricos en la provincia de Alicante fue en el criátrico de San Vicente del Raspech fue simbólico ese, elegir ese, ese sitio y después de vacunar a la primera persona que se llamó Salvador Protón 86 años pues a partir de ahí comenzó la vacunación en ese centro según confirman desde la comunidad valenciana de aquí al 6 de enero quieren vacunar a todas las residencias de la Comunidad Valenciana que estén libres de COVID. Recordemos que a día de hoy no tenemos confirmación de que en Elche exista algún caso de COVID en las tres residencias, en las cuatro, si contamos también el asilo, residencias de mayores que existen. Así que, eh, posiblemente, Elche sea una de las ciudades donde también se empiece la vacunación. Hoy no, como decimos, sino seguramente a partir de mañana. Aunque no tenemos confirmación oficial, como es lógico, se está guardando en secreto dónde están almacenadas las dosis uh -huh. y cómo y cuándo será el desplazamiento a las diferentes ciudades. Así que claro. nos enteraremos casi a posteriori. Una Lo que cosa... sí que se ha hecho... Uh -huh. Un último apunte es ya pasar la circular a, todas las, a los geriátricos para que las personas mayores o, en su caso, las personas que las tutelan, pues firmen el consentimiento para la puesta de la vacuna. Sí, hace días que ya pasó. Una cosa es que es lógico que lo guarden en secreto... ...dónde se van a almacenar las vacunas... ...pero otra cosa lógica es que haya mayor transparencia... ...en la información, otra vez volvemos a apelar... ...a la Consejería de Sanidad... ...por favor... ...que nos dé información de cómo va a transcurrir... Esta, ...este proceso de vacunación. Sí que nos han dicho y nos han ya confirmado... ...eso sí que además nos lo han dejado bastante clarito... ...que no vamos a poder entrar en ninguno de los geriátricos... ...a grabar cómo se hace esa primera vacuna... ...que simplemente pues... ...Trensa de la Generalitat hizo una fotografía... de de la primera persona y que no va a haber ya más fotografías ni más vídeos porque no se puede entrar a los centros eh, residenciales de mayores para evitar precisamente los contagios porque aunque se pongan la vacuna dentro de 20 días se tendrán que poner la segunda dosis y hasta dentro de 8 días después es decir 28 desde el día que se pone la primera no alcanzarán la inmunidad. Bueno, positivo, que ayer no hubo ningún efecto adverso en esto de la vacunación y estaba diciendo, hemos comenzado hablando de la vacuna, evidentemente es la noticia del año y del siglo y... Eh, 28 de diciembre también es un día muy especial porque a las 8 de la mañana hemos escuchado los que estábamos despiertos ese lanzamiento de cohetes. Otros, a lo mejor, se han despertado por el sonido de los cohetes y el repicar de las campanas de Santa María. Y es que hoy es el día de canto. Además, en Televis justo a ahora, hemos repuesto la representación del hallazgo del Arca de la Virgen del Tamarit del año pasado porque este año, pues, eh, a la caída del Tamarit no ha llegado nada. Obviamente, este año se suspenden todas las fiestas de la Avenida de la Virgen, pero es Eso no significa que no vayamos a ver a canto anunciar la venida a las 3 de la tarde en Teleelch. Y es que hemos preparado una programación especial a partir de las 2 y media de la tarde con entrevistas a los protagonistas y con reportajes de cómo están viviendo este año y en años anteriores las fiestas de la Avenida. Será a las 2 y media en Teleelch, teleelch.es y el Facebook Live de Teleelch. Eso es porque la programación de Teleelch sigue sin defraudar a nuestra audiencia. Seguimos llenando los huecos eh, que nos deja esta pandemia. Lo hicimos Salva, con es los... el trabajo, y además este trabajo lo has hecho tú, ¿no?, el de Cantó. Lo que veremos a las dos y media de la tarde son lo que acabas de decir, entrevistas a los personajes… Exactamente, entrevistas a Cantó, entrevistas a la concejal de Sanidad concejal de Fiestas, también al presidente de la Avenida de la Virgen y reportajes a cómo diversos entes y colaboradores de la Avenida de la Virgen han vivido este año 2020. Por ejemplo, las danzas tradicionales del Grupo de Baile de María Segarra también se sumarán a ese programa especial. No se lo pierdan a partir de las dos y media. Además, como siempre, con la vista atrás con el Ten Recordes, ese programa especial sí. que tiene Teleels. En este caso lo haremos de canto muy interesante, por cierto. ¿eh? Y además de Ten Recordes, de los archivos archivos de teleles que son valiosísimos porque llevamos más de 30 años eh, grabando las imágenes de nuestro pueblo. Pululan también, eh, o he visto yo esta mañana, imágenes de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana en la que se puede ver a Cantó eh, Cabalgar eh, pues en, en 1962, en las fiestas de 1962. Un vídeo que supongo que le darás hueco en, el, en algún informativo. En los informativos podremos ver esas imágenes que desde hoy pululan, como dices, y que nos han hecho llegar a Telel. Obviamente en aquel año pues todavía no estaba Telel Llevamos 33 años con todos los ilicitanos, pero eh, desde 1962 nos llegan esas imágenes de la protección y la carrera de canto, como decimos, masterizado por la Filmoteca Valenciana. Unas imágenes muy valiosas y que podremos ver hoy en tele. Todo. Y además tenemos programación especial, de eso hablaremos el miércoles porque mañana es fiesta. Mañana es fiesta, pasado tenemos... tenemos la tarde, eh, bueno el día 30 tendremos programación especial porque juega el Chip de fútbol y el día 31 tendremos la tarde vieja y, y la noche vieja, las, las campanadas, campanadas de calendura que por cierto hoy, no, hoy. seguramente... Ya podremos ver a Calendura. Hemos estado hace un ratito en la Plaza de Vice probando el programa especial de... Ensayando el programa especial de las, 3, de las 2 y media de la tarde. Y nos ha sorprendido porque hemos escuchado a Calendura. El Dale. reloj ya está en hora y las campanas ya están sonando. Así que hemos escuchado ya por primera vez el sonido de la campana de Calendura que se echaba de menos ah. y a las 11 de la mañana pues subirán los compañeros arriba de la torre para poder escuchar las campanadas de Calendura y de esa forma ver si está todo a punto para que la próxima noche vieja suenen a las 12 es, las campanadas. Es que hay previsiones informativas, el alcalde o algún concejal visita la torre de Calendura después de las rehabilitaciones, ¿habrá terminado los trabajos de rehabilitación? Es lo que nos van a contar porque a contar. Eh, de momento siguen los andamios, parece ser que los van a quitar a lo largo del día. Día de hoy. Y veremos ya Calendura restaurado, pintado y con las mejores galas para las campanadas de Teleels... que daremos el próximo día 31 de diciembre. Pues tendremos una buena noticia para finalizar el año. Calendura y calendureta restaurados. Qué buena falta les hacía. Salva, también hay más previsiones para 28. Tenemos más eh, obras y, de restauración. No son, no son bromas. Más obras de restauración en este caso en el MAE. También se ha presentado una guía docente y el alcalde recibirá además al nuevo presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades. Aunque, como decimos, la atención está puesta en la vacunación. Hablaremos hoy también, por cierto, de las heladas en el Candel que ha habido este fin de semana y varios sucesos, entre ellos cómo se quemó ayer un transformador de luz en la zona de San Agatángelo junto a Obispo Siburi, porque se quedó sin luz todo ese barrio, toda esa zona de Elche durante buena parte de esta madrugada trabajo de los bomberos. Muchísimas gracias, Salva. A la una volvemos otra vez a escuchar todas las noticias y las previsiones convertidas en actualidad. Más información en telelch.es y aquí a la una de la tarde. Y con todas las imágenes esta noche a las nueve y media en el informativo Telenit eh, que presenta y dirige Salvador Campello. Gracias, Salva. Y nosotros ahora continuamos y lo hacemos con la última de las entrevistas del programa La Glorieta. Hablaremos de la historia del Casino de Lichy.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 de Alicante 205. En Eroski Elche ahorra mucho más. Pollo limpio, 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al corte, 3,99 euros kilo. Dorada, 1,99 pieza. Queso mezcla, curado el niño, 5,95 euros kilo. Jamón cocido Eroski Basic, 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche, en el centro comercial Laljub. Eroski Elche, ahora más que nunca contigo.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Son las 10 y 37 minutos de la mañana y ya estamos en la recta final del programa La Glorieta. Y como ya hemos anunciado en varias ocasiones a lo largo del programa vamos a terminar hablando del Casino de Che, Una sociedad eh, de ámbito social y cultural que lleva pues, casi siglo y medio existiendo en Elche y que sus responsables acaban hace unos días de anunciar que van a cerrar, que cerrarán sus puertas, va a desaparecer a finales del mes de enero porque se han quedado sin sede y apenas sin socios. Con nosotros se encuentra al otro lado del hilo telefónico el presidente en funciones del Casino de Elche, Antonio Criment, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Rosmaris. Y le preguntamos eh, por qué se ha llegado a esta situación, por qué el Casino del va a decir adiós después de siglo y medio, casi siglo y medio de existencia. Pues sí, porque empezamos, según los datos que tenemos, en 1874, o sea, que hace 143, 144 años. Y nada, pues nos han obligado las circunstancias a tener que cerrar Espero que no definitivamente, porque no es nuestra intención, pero claro, ahora nos vemos obligados a cierre en principio definitivo, pero no seguro. ¿no? Todo ha venido porque el, el dueño del inmueble, al caducar el contrato, necesita el inmueble para usos propios. Entonces eh, nos mandaron una carta que ya no podíamos estar ahí. Tampoco nos ha dado tiempo a buscar otro sitio. Y de alguna forma el 31 de enero pues tengo que entregarle las llaves ...y cerrar la sociedad... ...ya tuvimos una asamblea... ...hace un par de semanas... ...y ya comunicamos a los socios... Eh, ...las cuentas están más o menos bien... ...el número de socios... Eh, ...como consecuencia de la pandemia... ...ha bajado bastante... ...aunque anteriormente... ...pues habían socios suficientes... ...para mantenerse... ...pero no... ...no para las pretensiones... ...que tenemos nosotros... ...a la hora de... de ...que el casino como debe de funcionar... ...y hacer esa oferta cultural... ...que, que debe de hacer a la sociedad... Eh, ...y nada... Dime, dime. No, eh, vamos a ver, eh, son 144 años de existencia, pero ¿cuántas sedes ha tenido el casino? Pues según la historia del casino, que la estoy recuperando con los documentos que tengo de la sociedad, y quiero ver si escribimos o escribe alguien un libro sobre la historia del casino, que es bastante curiosa, pues según los datos que tenemos, ha estado en varios sitios. Al principio no pone la sede, pero sí una de las primeras sedes fue en la corredora. ...que eh, posteriormente estuvo a principios del siglo pasado... ...hasta el 36 en donde estaba ahora el Capitolio... ...eso era el casino... ...pero es curioso porque no era, no era el Capitolio como lo conocemos ahora... ...había como una escalinata alta... ...que subía a un primer piso que daba a la calle... Eh, ...tengo una foto de eso además... ...donde se ven la, las estancias del casino en, en, como en un primer piso... ...y con una, escale, una escalinata recta, recta desde la calle... Y de ahí en el 36 se quemó, o lo quemaron, y estuvo unos años inactivo hasta que en el 1946 ya se habilitó el espacio de La Glorieta, donde ha estado hasta el 2007 más o menos, eh, ubicado que es, se instalado ahí y estaba donde más tiempo ha estado ha sido La Glorieta. Pero el final de la glorieta no fue bueno en la, con la antigua CAM. ¿Ustedes eh, al final llegaron a pleitear o salieron ilesos de ese pleito o tocados de, de ese mm, desalojo? Toc, tocados y casi hundidos. Y te, te, te cuento un poquito. Ya el, el inmueble ese lo hicieron, tengo todos los documentos, con vista a que ahí se ubicase el casino. Pero como los, eh, la sociedad no podía cometer la compra, eh, te estoy hablando de 1957 aproximadamente... El, el, ...se le vendió a la caja de ahorros provincial de Alicante... ...por parte de los propietarios del inmueble... ...entonces se hizo un contrato en el cual... ...el casino compraba los espacios que necesitaba... ...en aquel momento era primer piso y segundo piso... ...de La Glorieta... ...y, y a, a pagar en 20 años... ...pero sobre la marcha... ...la caja de ahorros fue cambiando los contratos... ...reduciendo los tiempos de pago... Eh, sub, ...subiendo la cuota de pago... ...y al final el casino tuvo que tragar... Y, y, y quedarse en alquiler solamente, porque el contrato era de alquiler con los a compra. O sea que fue una jugada sucia por parte de la caja para quedarse el inmueble. Luego, aproximadamente en el 87, no tengo los datos ahora, eh, también hubo un pleito gordo que querían tirar al casino de ahí donde estaba, porque quería la caja quedarse el inmueble para, para poner su aula cultural. Pero al final pues se llegó a un arreglo provisional y fue que el casino subió del primer piso al segundo, eh, ha estado en el segundo, y un altillo que se edificó arriba de unos 300 y pico metros, y ahí ha estado hasta el 2007, creo recordar, que es cuando volvió la caja a la carga y desahució definitivamente el casino de ese espacio. Y ahí tuvimos que pasar a la puerta de Orihuela o a la calle San, San Jordi hasta hoy. Y con qué socios cuentan ustedes y cuáles son qué qué, qué pagan ustedes de alquiler y las cuotas de los socios y el patrimonio eh, ¿cómo, cómo quedará el casino pues no mira yo te digo nosotros cuando yo estuve de presidente eh, desde el 2001 hasta el 2004 el 2004 cuando me lo dejé tenía en aquel momento unos 430 socios eh, al pasar aquí en el 2007 a la calle San Jordi Pues hubo que cerrar un año, o algo más de un año estuvo cerrado el, el la sociedad y sin cobrar cuotas, pero claro, durante ese periodo se dieron de baja bastantes socios, aparte de que el espacio son 250 metros, pero no permite un uso adecuado, o sea, un servicio adecuado de, de la sociedad cara a, a, a sus necesidades, vamos. Y ahora de socios, pues antes de la pandemia tendríamos unos 60 más o menos, pero después de la pandemia, pues han habido ahí. ...por una veintena de bajas, más o menor... ...y estamos alrededor de los treinta. Son muy pocos socios para cuatro... No, no, claro, es, es insuficiente... ...pero lo que ha precipitado el cierre... ...ha sido el caducar el contrato de alquiler... ...y que el dueño del inmueble lo necesita para sus cosas. ¿Y qué va a pasar con el patrimonio del casino?... ...porque son 144 años existiendo... ...y ustedes allí tendrán auténticos tesoros... ...documentos, cuadros, sí, libro. libros... Claro el libro de oro, que lo, el, el, lo tengo controlado, eh, libros hay un montón, eh, cuadros, cuadros, ya han ido, se han ido faltando algunos, pero todavía quedan, y yo de momento lo voy a guardar en un almacén, que nos han dejado porque he, ido, he traqueado varias puertas y de momento no las ha abierto nadie, y lo mantendré momentáneamente en mi poder, que tengo un local, pero si de aquí a un año más o menos, no encontramos otra solución o un sitio donde re ubicarnos y volver a reiniciarnos, pues tendré que entregarlos al archivo, al ayuntamiento y que ellos hagan uso de, de toda esa documentación y, y cuadros. Lo he entendido bien, ha dicho que ha ido faltando algunos, es que ustedes no tenían un bueno, inventario. O sí, no sí, han sí, lo con... tengo. sí ¿Y... No, pero durante, durante la fase del traslado tengo documentos que se vendieron varios cuadros, ¿eh? lo menos cinco o seis. Y, estar, y bueno, eso se ingresaría en caja y se reutilizaría para el casino. Pero actualmente, eh, precisamente el sábado pasado, hice un inventario y quedaban como cuadros buenos 33. Con esos cuadros eh, ustedes han ido entonces vendiéndolos poco a poco para existir y para llegar en, a estos momentos. Bueno, ¿sí? nosotros, eh, lo, los actuales no, los anteriores. Sí. El, eh, bien, y ustedes ahora... ...dicen que no quieren que este cierre sea definitivo... ...pero ¿qué tiene que ocurrir para que vuelvan otra vez a, a abrir sus puertas? Pues mira, para abrir, primero necesitaríamos un local más céntrico... ...y con bastantes más metros de los que tenemos actualmente... ...y luego pues que la sociedad ilicitana quiera que haya una sociedad de esa característica aquí. Eh, pero para... estoy, estoy tocando todas las puertas, ya te lo digo, asociaciones empresariales, empresarios... Yo soy optimista en ese sentido. Claro, eh, para que la sociedad ilicitana quiera un casino eh, hay que plantearle un proyecto, porque el casino ¿para qué servía en estos últimos años? Pues yo te lo voy a decir, no solamente aparte de ir los, los propios socios a jugar sus partidas, hombres y mujeres allí, y a tomar un café o a pasar allí un rato y, y luego tertulia, eh, la mayoría de asociaciones empresariales, véase asociación de moros, festeros, eh, eh, eh, eh, comparsas, eh, cofradías, solían solicitar el casino para eh, presentaciones de ellos. Eh, eh, digamos, es como siempre ha sido un punto de referencia para lo que es la sociedad en general. ¿Y cuál es la historia del casino? Porque si ustedes han, quieren escribir un libro, ¿qué historia puede, hay detrás de esta entidad? Pues es una historia muy un tanto morbosa en cuanto a la cantidad de, de, de anécdotas que tiene de, pues, de haber pasado por ellos trascos similares al que tenemos ahora ¿Ha estado a punto Pero, de desaparecer? Y y no, no, ha, de ha, de ha desaparecido varias veces como tres o cuatro y se ha vuelto a reiniciar al año o dos años después ¿Y desaparecía por el mismo motivo? Bueno, estamos hablando de principios del siglo pasado y ahí por pues, pues había disputas, según la, di la directiva que hubiese en ese momento. Por ejemplo, hay una anécdota de 1907, que estaba el casino en donde está ahora el Capitolio, y al fondo del, de lo que es el inmueble estaba la vivienda del propietario, que vivía en Madrid pero tenía su propia vivienda aquí. Entonces, llevaban ya pues, por un par de años sin pagar el alquiler de, de la sede, ...y un día vino el dueño del inmueble... ...y quería entrar a su casa... ...y le impidieron la entrada... ...porque decía que no era socio... ...y no pagaba la cuota... ...dice, puñeto... No, no, no, ...no me pagáis el alquiler... ...y encima no me dejáis entrar a mi casa... ...entonces... Eh, ...cogió, los denunció... Y, ...y desalojó el casino de allí... ...y desapareció durante varios meses. ¿Y los presidentes del casino... ...han sido también personajes... ...de la vida pública... ...han tenido cargos importantes... ...aquellos que han cogido las riendas ...de esta sociedad... Que generalmente sí, yo te quiero recordar a, de la época más dorada por Alberto Asencio, José Asencio, Ricardo Caballero. Eh, luego estuve yo, de 2001-2004, como he dicho antes, y luego ya me sustituyó eh, Juan Carlos Aceres. Y hasta hace cinco años que Ramón Falco y yo volvimos a coger las riendas de, de, de la sociedad, pero claro, ya estaba muy en, decad en decadencia. Eh, y cuando habla de la época dorada. Eh, ...¿cuáles fueron los mejores años del Casino del Che?... ...¿de qué estamos hablando?... ...pues yo diría hablando? del año 1956 hasta el cerca del 2000... ...bueno yo cuando entré también en el Casino estaba bastante bollante... ...y tenía mucha vida, yo me lo dejé en el 2004... Eh, la, la, ...la decadencia ha venido a consecuencia del desahucio de, de la glorieta... ...en el año 2007... Y esa época de Dorada, ¿por qué se le llama Dorada? ¿Cuántos socios tenía? ¿Qué, qué, ¿Qué vida era la que le daban ustedes al casino en la gloria? Yo, recu yo recuerdo los datos que tengo, que me salen cifras ahí de unos 1.200 socios, se hacían todos los años fiestas de la primavera que se hacían en el Ordebaix, donde se elegía la dama de, de, de honor, eh, fiestas de carnaval se han hecho muchas, eh, Las la noches de la noche vieja En el casino siempre Teníamos el aforo completo Y que habían unos más de, tre más de 300 comensales eh, Siempre ha sido tradición eh, La nid de la roa Chocolate con churros gratis en, en el casino hasta Todos los socios y, y, y amigos Y la cantidad de gente que ha pasado por el casino A la hora de dar conferencias eh, Y en, en el libro viene gente importante Que ha estado en el casino Yo recuerdo que en el 2003, me parece que fue, nos visitó y nos dio una conferencia, una, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Quizá, recordando esos años dorados del casino, eh, se pueda revivir el, eh, o puedan reflotar ustedes esta sociedad. El, lo que pasa es que necesitarán de los apoyos públicos el ayuntamiento... Eh, las administraciones públicas. ¿Han hablado ustedes con el alcalde para ver si sí, tipo sí, de ayuda? Sí, hemos tenido, ya, hemos tenido ya una entrevista y tampoco puede hacer mucho más. El apoyo moral ya lo tenemos. Ahora nos falta otro tipo de apoyo. De todas formas, el casino, en el caso de reiniciarse, tiene que entrar con aire diferente y actual a la época que estamos viviendo, ¿eh? ¿Cómo entraría? ¿Tienen ustedes ya ese proyecto para...? Sí, para sí, poder... yo tengo, tengo encargado un plan estratégico y, y otro plan también, que eh, el casino para funcionar, y me, me baso en otros casinos que están funcionando muy bien, fuera de aquí del el de Elda está funcionando de maravilla, el de Alcoy bastante bien, Murcia igual, Orihuala también ha renacido, que estuvo también a punto de desaparecer, Y todos van del mismo estilo: eh, oferta cultural y oferta de restauración. Tiene que tener un buen restaurante ahí que les ayude a mantener gastos y de un servicio también al público, más otras actividades adicionales. Bien, entonces decimos un hasta pronto, por lo que veo. Hay, hay por, ganas, pero que, quedan muy pocos, 30 socios solo. Sí, en este momento sí, pero bueno, eso a mí me preocupa a lo justo. Mm, yo, si tenemos algo que ofrecer mejor, ...pienso que el número de socios incrementaría rápidamente... ...para seguir subsistiendo o reiniciándonos. Ahora que está la, el centro peatonalizado, usted reclama esa sede en el centro... ...pero pocos locales quedan y los que quedan emblemáticos... ...andan detrás algunos eh, peces gordos, la universidad anda detrás... ...otra vez del aula cultural de la CAM y el Capitolio... ...pues el ayuntamiento se ha interesado por él y todo eso lo hemos estado ya tocando, eh. hemos hablado con la Fundación CAM, a ver qué disponibilidad había, eh, con la universidad también hemos estado hablando, y bueno, en principio no hay ningún inconveniente, aparentemente, pero claro, todo eso está en el aire. Pues a ustedes eh, les toca, seguirá siendo presidente en funciones a partir del 31 de enero, cuando deje o cuando cierre las puertas, ustedes la sociedad la van a disolver o continuará en los papeles por aquello de ese renacer de la sociedad Casino de Leche. Yo me daría un plazo de un año como máximo para, para ese renacimiento, pero bueno, todo es trabajarlo y, y lucharlo. Pues ya sabe qué pedir a los Reyes Magos, Antonio Climén, muchísimas gracias por explicarnos en qué situación se encuentran. Pues muchísimas gracias a vosotros. Venga, Solmari. Feliz año. Feliz año. 101.4, tele Radio Marca.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 Reservas al 966-670-430. Celebra la gran cena de fin de año en Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández Ocho, Elche. Queda muy poco para poner el punto final, pero antes de despedirnos queremos eh, que escuchen esta canción del cantante malagueño de ascendencia británica, David Benjamin Rees, más conocido como David Rees, que se hizo famoso. Por esos covers en su canal de YouTube ha compuesto la canción de 2020. Y este es el resumen que él hace a través de la música de lo que hemos vivido. Casa y bizcochos por videollamada, el colegio y la universidad, teletrabajas en pijama y desde el sofá, mascarilla para ir al metro. Que hay un bicho muy raro suelto. Coronavirus, ¿eso de qué va? Tú estás en medio de una pandemia mundial. Sin noches de fiesta, sin ir en avión. Supermercado sin leche y arroz. Los hospitales están a full. El higienizante, lo más cool. Hay ovnis por el cielo. En cuarentena el planeta entero. Al balcón para ver qué pasa No sabemos si el mundo se acaba y cuando parecía que venía la tercera guerra mundial Solo era anonymous volviendo a la red social Con Kanye West por president Me miró y la miré Aunque hay días que no salga el sol Al menos puedo bailar en TikTok 2020 vino fuerte. Pandemias y desastres mundiales. Tú solo quieres que acabe. 2020 no es para siempre. Pandemias y desastres mundiales. Ahora somos más fuertes que antes. Para, para, para, pa Huracanes, y aviones, y volcanes, terremotos, inundaciones. Que no vuelva a incendiarse Australia, pobres plantas, pobres koalas. Que no vuelva la avispa asesina, o será que en Venus hay vida? Últimamente nos sentimos solos, que alguien nos salve de todo. Por los que ya no están, yo lloré. Por Black Panther y Kobe también. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera porque volviera a paudones. Seguimos gritando, Black Lives Matter. For George Floyd y los que faltan. Hasta que haya justicia, no habrá paz, no habrá paz. Qué difícil el amor, en tiempos de COVID olvídalo. Me temo que ligarnos una opción. Y a mí me rompieron el corazón. Pero quiero agradecérselo a quien me lo rompió. Ahora estoy seguro encontraré a alguien mejor. Y todas las canciones que me hiciste escribir, te las dedico mi amor. 2020 vino fuerte. Pandemias y desastres mundiales. Tú solo quieres que acabe. 2020 no es para siempre Pandemias y desastres mundiales Ahora somos más fuertes que antes Para pa, para pa pa para pa para pa aquí es el impostor Yo solo soy un tripulante Buscando mi misión refugiarme en alguna canción Encontrar mi sitio entre todo este descontrol Y a los años que vienen yo solo les pido Salud y buenas vibras pa' ti, pa' mí y pa' los míos Más amor, más arte Más besos, más abrazarte Y cuando sea mayor y viejo, contarle a mis hijos y nietos para pa, para papá. Pa. historias que nos ha dejado. Para pa, para pa pa. Aunque el año tan raro. Para pa, para pa pa. Pues más amor, más arte, más besos. Eso es lo que deseamos para 2021. Nosotros ya ponemos el punto final al programa La Glorieta. Está ya preparado nuestro compañero Daniel González para acercarles el programa de Rosa Lucas entre amigos. Nos vamos con algunos de los consejos publicitarios y también deseándoles que sean felices y que pasen Una buena jornada de lunes, eso sí, les dejamos con ese temporal que ya ha llegado de frío, viento y lluvia. Lleven cuidado, abríguense, porque las temperaturas han bajado en cuestión de minutos. No llegamos a los 10 grados. Un día muy, muy inestable atmosféricamente. Nosotros mañana no volvemos porque es festivo, es el Día de la Virgen, así que volveremos el miércoles, aquí, a partir de las 7 de la mañana, en el bon día y a las 9 de la mañana, en el programa La Glorieta, hasta el miércoles.